Eh, Eduardo El Vasco Murúa eh, que es compañero de, de INPA el compañero Murúa es presidente por otro del movimiento nacional de, de empresas recuperadas por sus trabajadores eh, hoy que están dentro de, de la CETEP y es eh, socio gerente no sé si es presidente también de, de esa fábrica eh, tan reconocida ¿no? en todo el mundo que es INPA una de las primeras recuperadas Vasco nos está escuchando Buenas noches, Marcelo Modio, te habla ¿Cómo te va Marcelo? Bien, muy bien Sí, aclarar trabajador de IMPA, trabajador de IMPA. El socio de INPA. gerente tiene que sí. ver con la relación que tenemos comercial con los clientes. Y por eso. Está bien. ¿Sabes? Bueno, Vasco, eh, como le contaba recién a, acá a nuestro compañero Poroto, eh, hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar del mundo del trabajo en relación a la autogestión desde una mirada del cooperativismo. Pensamos abordar de alguna forma esto de. de eh, Esta idea que tiene hoy el mundo Cooperativismo del trabajo en Argentina Que es desarrollar una Una ley, una nueva ley de, de cooperativas y mutuales que también hay que reconocer Se le ha puesto un nombre que para mí Particularmente es exagerado Que es esto, ley de la economía social ¿No? Eh, ¿Qué opinas sobre, sobre la, el tema? ¿Sobre la ley? Sobre la ley en, en general, sí, para, empecemos por ahí sí, Yo lo que preferiría es eh, En vez de armar una ley Desde arriba es empezar a discutir las necesidades de todo el conjunto de la economía social, de la economía popular, como la llamamos nosotros, eh, que tiene muchos reclamos eh, en todos estos años, que ha conquistado eh, muchas cosas, eh, que ha hecho mucho esfuerzo, mucho sacrificio para sostener el trabajo, y la verdad es que estos reclamos no están contemplados, tiene que ver con que la ley nace mal parida, no nace de una necesidad o de, del pedido de los trabajadores por incluir sus reivindicaciones, sino como que aparece de parte del Estado en el marco de no sé qué, y sin discusión con los trabajadores. De hecho, se está dando que, eh, la verdad que en todos los lugares donde se está discutiendo, están apareciendo todas las contradicciones que tiene con esta ley. Ustedes no están eh, debatiendo en, esas, eh, en, ese, en esos foros. No, la verdad que no, no el, un poco la decisión de nuestro movimiento no, es no darle entidad a esa, a esa ley, porque no contempla las reivindicaciones que tiene nuestro movimiento centralmente. Eh, la verdad que eh, plantea algunas salidas que tienen que ver, más que con el cooperativismo, con una salida capitalista de, de, de las empresas, con la incorporación de capital dentro de las empresas, hablando de la necesidad de la propiedad y de la capitalización de los trabajadores. Así que nosotros, la verdad, algo, una especie de sociedad anónima laboral como existen en España, uh -huh. que, que tiene que ver que, centralmente con una discusión que tenemos todos los trabajadores, no, no es que no esté, de que nosotros lo que siempre planteamos es que no nos vamos a quedar, o por lo menos intentamos no quedarnos con la pluralidad de otros trabajadores. Claro. lo que, si esta ley saliera y se aprobara a las sociedades laborales podrías hacer lo que antes tenía un patrón era hacer 50 o 60 patrones claro. que puedan contratar otros trabajadores ¿no? eh, eh, Vasco eh, eh, si ustedes tuvieran la posibilidad de desarrollar una, una ley, digamos ¿cuáles se serían los aspectos principales que como trabajador de, de, de una empresa recuperada eh, podrías aportar? hoy centralmente Todo lo del tema que es seguridad social, el reconocimiento de un trabajador autogestionado para el caso de jubilación, obra social, que eso es una necesidad concreta de los trabajadores, el poder contemplar el tema de las leyes laborales y este tipo de experiencia con un aporte del Estado, porque como estas experiencias son de una organización de pobres, de trabajadores que se han quedado sin empleo, digamos que los trabajadores de empresas recuperadas son los más beneficiados, en definitiva, en este caso, no hay, hay experiencias de mucho mayor esfuerzo y mucho mayor sacrificio de trabajadores y organizaciones populares que están armando su propio espacio cooperativo para sostener el pan en su casa pero en el caso nuestro centralmente ya te digo el tema de la seguridad social el de que los trabajadores eh, como, igualen a un trabajador autogestionado con un trabajador en relación de dependencia para poder utilizar la obra social para poder jubilarnos de la misma forma que se hacen los otros trabajadores uh -huh. hoy nos obligan a pagar el monotributo Y a pesar de que tenemos un salario que podría acompañar ese proceso y jubilarnos con una buena jubilación, o por lo menos una jubilación que no eh, nos olvide jubilarnos con el mínimo, como es ahora, ¿no? Claro. Eso está provocando que las empresas, ¿qué pasa en las empresas como INPA, no? Nosotros somos 44 trabajadores, y ya son ocho o nueve jubilados, ¿sí? claro. y nosotros no nos vamos a desprender de esos compañeros porque sabemos que los mandamos a la miseria, ¿no? Claro, Nosotros eh, creemos que tiene que haber una forma nueva de propiedad, que es la propiedad social, ¿no? Ajá. La que es la participación do donde el Estado tenga que tener la propiedad, pero se dárselo a los trabajadores para la autogestión. Nosotros uh -huh. no estamos diciendo que la propiedad quede en un limbo y que nunca los trabajadores la puedan utilizar. ¿no? pero buscar una forma de propiedad social con una nueva forma de financiamiento para esta propiedad social. En Argentina existe la propiedad estatal y la pro o la propiedad pública y la propiedad privada. Nosotros planteamos establecer otro tipo de propiedad que es la propiedad social, que tiene que ver con un acompañamiento y un compromiso también del esfuerzo que hace el conjunto del pueblo para la recuperación de la empresa, para que esa empresa no sea en beneficio solamente de los trabajadores del lugar, sino del conjunto de nuestro pueblo. Hoy... Vos sabes, Marcelo, que tenemos fábrica con 20.000 metros cuadrados, IMPA, 22.000 metros cuadrados, uh -huh. donde utilizamos solamente 8.000 para la producción, ¿no?, de lo que pudimos recuperar. Uh -huh. Entonces, todo ese espacio hay que recuperarlo también para educación, para salud, para cultura de nuestro pueblo. Es, una, es claro. un compromiso que tiene IMPA, pero por una decisión de IMPA. Nosotros creemos, eh, sí, en una inteligencia común entre los trabajadores y el Estado para generar otro tipo de eh, propiedad y otro tipo de uso más allá de la propiedad no el uso claro, claro, claro es muy que importante. el uso sea del conjunto del pueblo no volviendo al tema de las cooperativas te hago una una pregunta vasco sobre el sistema de cooperativismo ¿Le ¿es eh, sí. útil al trabajador autogestionado eh, coincide plenamente con su manera de actuar en la realidad más allá de esa forma jurídica digamos es coincidente con eso ustedes sí. qué piensan sí, nosotros estamos muy conformes Nosotros no veníamos del movimiento cooperativo, uh -huh. no lo conocíamos siquiera. Nosotros éramos trabajadores que quedamos desempleados y ocupamos las fábricas. Y dentro del marco legal que había, existía en Argentina había esta forma que era la cooperativa, que la verdad que no había muchas cooperativas de trabajo, ni historia en cooperativas de trabajo, pero existieron. Y sí, estamos con, muy conformes con eso. La cooperativa hoy, como existe la ley de cooperativa, permite la democracia interna, el reparto equitativo de la renta, la autogestión de los trabajadores, La democracia, ¿no? es, digamos, la verdad que no tenemos ningún impedimento de parte, como por las formalidades de la cooperativa, para hacer una gestión democrática y que los recursos que se obtienen se repartan equitativamente. ¿no? Claro, claro. Vasco, está con nosotros esta noche, eh, como todas las noches de los viernes, Pablo, por otro río que te va a hacer eh, una pregunta. No, no, en realidad la verdad que cuando comenzabas con el comentario con respecto a la ley, lo que queda claro después en el desarrollo de, de, de, de, de tus observaciones, ¿no? de cómo ves la situación de las cooperativas de trabajo, que eh, es más pedir un, un plan de de gestión de gobierno hacia el sector no es solamente claro. una ley porque vos en esto citás cuestiones que van desde la propiedad hasta la, la situación previsional ¿no? eh, que son de distinto rango lo cual, pero aún así me imagino que, que, que debe haber un reconocimiento con respecto a el avance que tuvo el sector en general ¿no? la posibilidad que algunas que alguna de estas cuestiones que vos planteabas ¿no? De, de, de compañeros que se han organizado en la base y han organizado su cooperativa, su empresa social, eh, hoy, hoy estén funcionando. Pero ¿Sobre? sí, sí. No, perdón, no, yo lo que, uh -huh. lo que digo a mí digamos, si nosotros uno cuando, cuando hace política o cuando está en este tipo de emprendimiento, piensa también que haría uno desde el estado, ¿no? Y nosotros uh -huh. sabemos que el trabajo es el bien más preciado, hoy el más escaso. Entonces, todo lo que ha generado nuestro pueblo, con todo mucho esfuerzo y mucho sacrificio, por fuera de las estructuras del Estado y por fuera de estructuras hasta partidarias, porque la verdad que muy poco, muy poco sector político que apoyó este es emprendimiento, sí, sí, sí. eh, es, eh, sería importante que el Estado tome esto porque nosotros, por lo menos por lo que vemos para adelante, Y lo que va a pasar en el mundo, no solamente en Argentina, que el, el trabajo cada vez va a ser más escaso. Entonces, para eso tenemos que tener políticas públicas claras. No, no se puede cerrar una empresa más en Argentina. Sí, y para sí. eso necesitamos una ley especial de expropiación en unidades productivas. No puede ser que hoy 190 trabajadores de Pitinari hoy estén hace seis meses en la calle sin poder producir... ¿Sí? Sí. Y bueno, y todos los despidos. La cantidad de ¿no? color también. Y, digamos, sí, despropi... y la cantidad de leyes de expropiación sancionadas y, y sin cumplimiento, aún, ¿no? Para Como sin ejecución. Sí, sin duda, Murúa, nos queda en agenda muchas cuestiones que son muchas de ellas de fondo, ¿no? Porque atañen, eh, cuando usted hablaba también del tema de la propiedad, atañen justamente a la. A la, a la piedra fundamental del sistema capitalista sí. eh, pero bueno muy la interesante verdad, lo que dice Vasco, ¿eh? Vasco Vasco, te, te contamos por muy... alguna otra noche pero por supuesto, bueno. por supuesto y, y agradecerles a ustedes sé es que es un tema importante y nosotros no decimos que tenemos la verdad, discutimos con, con todos los compañeros, lo que siempre le pedimos es que digamos que nos escuchen ¿no? que nos escuchen eh, eh, ya te digo, a veces cuando uno está adentro desde afuera se mira capaz que Que, que se idealiza algunas cosas y como se habla mucho desde los sectores de la clase política parece que claro. se hacen cosas pero uno cuando está dentro entonces le sale a veces lo sufre la bronca claro, veces claro, de, claro, claro, eh, claro. de estar peleando todo el día y ver que uno pelea con una pared ¿no? y, claro, que, claro. Y, que, y que tenemos propuestas y que lo podemos hacer y lo que no hacen los empresarios lo hicieron los trabajadores y lo que, ya te digo y nuestro pueblo ha construido espacios como para, para dignificarse Y, claro. y es necesario discutir, y, y, pero ya te digo, es muy difícil. Es, es cierto, Vasco, te agradecemos, te agradecemos, te mandamos un abrazo enorme desde acá, los felicitamos por todo el trabajo que hacen y desde ya vamos, vamos a contar con vos. Hablamos Gracias, sí, cuando quieran. Dale. ¿sí? Dale, Vasco, un abrazo. Hablamos, Nico, con el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por Sus Trabajadores, Eduardo El Vasco, Murúa, hoy esta gente dentro de la CTEP.